Cuentos de hadas españoles El nomo. Era así una vez En el gran reino de Paradonia Vivía un rey llamado Marcus Cuyo amor por las manzanas Era conocido por todos los habitantes de su reino Todo el día estaba comiendo manzanas Y no las compartía Ni siquiera con su amada hija La princesa Alma <risa> Sabes que te quiero, Alma, pero mi amor por las manzanas es mayor. Eso no es justo, padre. Todo lo que pido es un bocado. Querida, aunque quisiera, no puedo. Y ya sabes por qué. He tenido que... Sí, sí, ya lo sé. Has hecho que el gran sabio viejo hechice a todos los árboles de tu jardín... ...y el que se coma una manzana será arrastrado al mundo subterráneo. Sí, lo he escuchado millones de veces. ¡Oh, Dios! Pero, padre... Déjame comer mis manzanas en paz. Hmm. Pase lo que pase, hoy voy a probar una manzana. Por la tarde, cuando el rey fue a echar la siesta, la princesa Alma cogió su juguete dorado y lo llevó cerca del jardín donde estaban los guardias. Después de esconderse, dejó allí la figura. De inmediato comenzó a aplaudir y se acercó a los guardias. Pero para sorpresa de la princesa, ninguno de los guardias se movió. El juguete se detuvo cerca de una persona y cuando la princesa Alma levantó la vista... Vio a un hombre vestido como un príncipe que llevaba una corona Inmediatamente comprendió que era el príncipe poderoso que había venido a pedirle matrimonio La princesa Alma se fue corriendo al palacio de inmediato Más tarde ese día, cuando el rey Marcus y el príncipe poderoso estaban hablando en la sala del tribunal Las criadas llevaron allí a la princesa Alma Oh, mira, ahí está mi hija Alma Te presento al poderoso príncipe del reino de Restan ¿Cómo estás, princesa Alma? Eh, uh, estoy muy bien, gracias por preguntar Bueno, parece que vosotros dos os lleváis muy bien Hija, ¿por qué no te llevas al príncipe poderoso y le enseñas nuestro reino? Claro, padre Cuando la princesa y el príncipe salieron del castillo y se dirigían hacia el jardín, ella le preguntó «Entonces, ¿por qué te llaman príncipe poderoso?» «Oh, eso es porque soy el príncipe más importante del mundo entero. He acabado con dragones, he hecho que los leones se inclinen frente a mí y he derrotado a un ejército de osos. Soy el hombre más grande que ha habitado la Tierra». Dios mío, este chico es un presumido ¡Ah! Entonces es por eso Entonces debo ser la princesa más afortunada por estar en tu presencia Y como eres tan valiente y has venido a pedir mi mano en matrimonio Me gustaría pedirte un favor antes de casarnos si no te importa ¡Claro! ¡Adelante! ¿Ves esos manzanos de ahí? Sí, claro Lo que deseo Es comer una manzana De uno de esos árboles ¿Serías tan amable De arrancar una de ellas? ¿Eso es todo? <risas> sí Te traeré una manzana Vamos Cuando la princesa y el príncipe Se acercaron a los guardias Nexus los detuvo Mi princesa Por aquí no se puede pasar, órdenes del rey. Oye, ¿cómo te atreves? Nexus se quitó el casco y miró directamente a los ojos del príncipe poderoso. La princesa Alma se sorprendió de lo guapísimo que era. ¡Dios mío! Este sí que es un caballero poderoso. Estoy siguiendo las órdenes del rey, señor. Tú, sirviente, ya verás, haré que te... Justo entonces, la princesa Alma le interrumpió Ah, um, príncipe poderoso, déjale Supongo que mi deseo de comer una manzana no va a cumplirse Esto conmovió a Nexus, que no comprendió que la traviesa princesa solo estaba fingiendo Oh, princesa, por favor, no digas eso No quiero hacer enfadar al rey Pero él nunca lo sabrá Deja que el Príncipe Poderoso arranque una manzana y rápidamente nos iremos de aquí Nexus pensó un momento y luego asintió Está bien, solo una manzana Ay, ¿No es adorable? Cuando Nexus se apartó, el Príncipe Poderoso se acercó a un árbol Y arrancó una manzana que estaba muy abajo Tan pronto como le dieron la manzana a la princesa Le dio un mordisco y le encantó mm, Esto es lo más sabroso que jamás... ¡Uy! De repente apareció un dragón desde debajo de la tierra Cogió a la princesa Alma y se fue El príncipe poderoso se estremeció y Nexus se quedó sorprendido. Todo sucedió tan rápidamente que nadie de los guardias, incluso el propio Nexus, tuvo tiempo de reaccionar. Justo en ese momento, el rey fue corriendo al jardín, ya que había escuchado el rugido del dragón. Alma, ¿estás bien? ¿Dónde está Alma? ¿Dónde está mi hija? El príncipe poderoso le explicó todo al rey. ...que se puso furioso con Nexus. Nexus, ¿cómo te atreves a dejarle comer una manzana? Mi rey, lo siento mucho. Pero la princesa estaba muy molesta. Ella solo quería comer una manzana y yo... Ah, ...me sentí muy mal. Estúpido. ¿Crees que no ha sido difícil para mí decirle que no todos estos años? ¡Este jardín está maldito! ¿Qué dice mi rey? El gran sabio viejo me maldijo hace años cuando fui a cazar a su bosque. Pisé un plato de manzanas por error. Y él me maldijo, tendré que comer manzanas el resto de mi vida. De lo contrario, la gente de mi reino sufrirá. Y el dragón no dejará a nadie con vida. Y si alguien más come una sola manzana del jardín... ¡El dragón vendrá y se lo llevará! Nexus lamentó su decisión de dejar que la princesa comiera la manzana. ¿Hay alguna manera de traerla de vuelta o acabar con el hechizo de ese sabio? El hechizo no se puede romper ni revertir más que por el auténtico viejo sabio. Y yo tengo prohibido poner un pie en su bosque. De lo contrario, todo el reino se convertirá en cenizas Mi rey, por favor, deme una oportunidad Iré al bosque y la traeré de vuelta De acuerdo, pero llévate al príncipe poderoso contigo Es un hombre muy valiente mm, En realidad, yo estaba pensando que... Por supuesto, no puedo ni imaginarme ir hasta allí yo solo Y se montaron en sus caballos sin llevar más soldados Ya que no querían hacer enfadar más al sabio Cabalgaron durante días Y finalmente llegaron al bosque donde vivía el sabio Desmontaron de sus caballos Y caminaron lenta y cuidadosamente para no hacer ningún ruido. El sabio estaba sentado a la entrada de una cueva, meditando profundamente. Nexus y el príncipe poderoso pasaron de puntillas al lado del sabio y entraron en la cueva. Dentro estaba muy oscuro y solo se podían ver sus ojos. Los dos hombres siguieron caminando y finalmente llegaron a un lugar donde pudieron ver algo de luz. Mientras se acercaban hacia la luz, vieron a la princesa Alma rodeada por un dragón que estaba durmiendo. ¡Oh, mira! ¡Ahí está! Shh. Pero ya era demasiado tarde, porque el dragón abrió sus feroces ojos y levantó la vista. Al ver a los dos hombres, rugió ferozmente. ¡Corre, si no le hará daño a la princesa! Los dos corrieron tan rápido como pudieron. Cuando salieron de la cueva, los dos escaparon atravesando unos arbustos cercanos. Y cuando estaban lejos de la cueva, se sentaron debajo de un árbol para recuperar el aliento. Resoplando y resoplando, el Príncipe Poderoso cogió un pedazo de pan. ¡Ah! Oh, no te preocupes por mí. Solo tengo mucho hambre y tú también deberías comer. No hemos comido nada desde hace días. Nexus asintió y el Príncipe Poderoso le dio el trozo de pan a Nexus. Justo cuando estaba a punto de sacar uno para sí mismo, apareció un elfo frente a ellos. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Relajaos, solo soy un elfo Me llamo Elfanzo y tengo mucho hambre Señor, ¿puede darme su trozo de pan? Nexus le dio el pan Pero el elfo lo dejó caer ¡Oh, vaya! Amable señor, por favor recójalo y démelo otra vez ¿Por qué no puedes recogerlo tú mismo? Si no puedes hacer ese simple esfuerzo para ganarte el pan de cada día, entonces no te lo mereces Y en cuanto dijo eso, el elfo se convirtió en un hombre muy apuesto Nexus y el príncipe poderoso se sorprendieron Oh, muchísimas gracias, soldado Mi nombre es Fanzo y soy el sobrino del sabio. Hace muchos años mi tío, que es un hombre con muy mal genio, nos hechizó a mí y a mi esposa, convirtiéndome a mí en un elfo y a mi esposa en un dragón. Más tarde, cuando se calmó, intentó revertir el hechizo haciéndonos comer la manzana más dulce del mundo. Pero justo entonces, un rey que estaba aquí cazando, pisó el plato y lo echó todo a perder. Ese debió ser nuestro rey. Pero dime, ¿cómo se ha roto el hechizo? Bueno, verás. Miró su bola mágica y anunció que un día un valiente soldado se negaría a compadecerse de un elfo como yo. Entonces el hechizo se rompería y yo podría volver a mi forma humana, ¿sabes? Pero... ¿Pero qué? Para romper el hechizo de mi esposa, tienes que sacrificarte y enfrentarte a su forma de dragón. Lo siento mucho, pero esa es la única forma de liberar a la princesa. Yo estoy listo. Cualquier cosa por mi rey. Nexus entró en la cueva. El dragón se despertó al escuchar sus pasos. Y rugió ruidosamente. Nexus se puso delante de él En ese momento, la princesa Alma abrió los ojos lentamente Nexus, que no había visto despertarse a la princesa Le dijo al dragón He venido hoy hasta aquí para sacrificarme frente a ti Para que puedas volver a tu forma humana Y para que la princesa Alma pueda regresar a su reino Al decir aquello, se inclinó Y de repente vieron un destello de luz brillante Nexus levantó la vista y vio que el dragón se había ido Y frente a él había una bella dama junto con la princesa Alma Princesa Alma, gracias a Dios que estás bien La princesa Alma corrió inmediatamente hacia Nexus y le abrazó Oh Nexus, te amo profundamente en ese momento, el príncipe poderoso, Fanzo y el sabio entraron corriendo y vieron que el dragón se había ido La esposa de Fanzo, Balina, corrió hacia él y le dio un enorme abrazo Mientras tanto, el príncipe poderoso se dio cuenta de que la princesa Alma amaba a Nexus y no a él Y sonrió porque vio que estaban muy enamorados «Bueno, yo no he hecho nada para ganarme su corazón» Él la merece mucho más que yo El sabio los bendijo a todos El príncipe poderoso se despidió de la princesa Alma y de Nexus Vosotros ya sois mis mejores amigos Hasta que nos veamos de nuevo Y después de decir eso, se fue Nexus y la princesa Alma regresaron al reino El rey estaba estasiado. Anunció una gran boda Y pronto la princesa Alma y Nexus se casaron El jardín de las manzanas ya no estaba hechizado Y todos los ciudadanos del reino pudieron entrar en él Y en cuanto al rey Marcus Bueno, probó un trozo de mango Y le encantó